Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Este, sí, bueno, como comentabas vos,、eh, pues、primero ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué actividad era la que teníamos el viernes? Bueno, la actividad del viernes era、eh, en torno a las agrupaciones que estamos、eh, opositoras la, al oficialismo en APE, reclamando o exigiendo un bono de 100 mil pesos para trabajadores y trabajadoras municipales.、Eh, Un bono navideño de 100 mil、sí. pesos nada más, ¿no es cierto? Sí.、Eh, la jornada se planteaba bastante tranquila en sí porque era visibilizar la necesidad de este bono con una radio abierta, con volantes, tratar de generar alguna asamblea cercana al horario de la salida de los trabajadores, que eran las 16 horas.、Eh, una jornada normal, digamos,、claro. ¿no? Sí.、Uh -huh. Eh, a punto tal que i n c l u s i v e algunas compañeras fueron con, con niños, con sus hijos, ¿no es cierto?、Eh, bueno, nos, esa era la, la, la idea que teníamos nosotros.、Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que al momento de poner un pasacalle en el frente del, del municipio,、eh, la policía se puso、eh, bastante hostil, provocadora, la policía de la departamental. Responde en la provincia,、eh, no permitiéndonos poner un pasacalle, donde alegaban. Hay un video que es muy claro donde yo estoy charlando con, con, un, con un policía diciéndole:、eh, Bueno, a ver, muchachos, no estamos dañando la fachada, no estamos pintando, no estamos, digo, es atar el cartel como、ah. lo hicimos siempre.、Eh, <coughs> y terminada la jornada, levantamos el cartel, digo, tan simple como eso. Bueno, hubo una. Un capricho de parte de la policía、eh, que fue este, bueno, incrementándose y generando una violencia inusitada, desmedida,、eh, donde teníamos 30, 40 compañeros solamente haciendo esta actividad y o estaba、eh, el grupo, bueno, la motorizada, el g a p creo que es,、eh, bueno, y una cantidad de policías、eh, desmedidas. Había más policías que, de hecho, en un momento terminan cortando la calle la policía y no nosotros, digamos.、Eh, en ese tira y afloje, lo ponemos o no lo ponemos, nosotros le planteamos: a ver, no estamos arruinando la fachada, no podés no dejarnos ponerlo.、Eh, hubo agresiones, eh, fundamentalmente eh, a, a, a la militancia, digamos, de, de las organizaciones.、Eh, Como la Primero de Mayo, la Alternativa Estatal,、eh, estaba también la Víctor Choque. Bueno, había compañeros apoyando, eh, estaba eh, Lorena Pereira, ex concejal de, de, del Polo Obrero.、Eh, bueno, varios compañeros donde nos han gaseado, nos han reprimido. Al concejal Pablo Lopardo realmente、eh, le han pegado con una hazaña este, impresionante. Lo mismo a compañeras, donde va,、eh, oficiales. Policías varones le pegaron a compañeras, a una de ellas le rompieron、eh, un diente,、eh, ahí, pues, y luego terminaron compañeras también en el hospital.、Eh, y bueno, e d s、pues、Por u é s p suerte le, se le dio de alta, digo, también, pero digo, totalmente innecesario el, el, la represión que se dio el viernes. Y bueno, nosotros en respuesta a esta represión, lo que hemos hecho es、eh, bueno, convocar para el día de mañana. Una concentración y movilización al municipio、mm. para expresar primero nuestro repudio, digo, ¿no?、Eh, las cuestiones de la política, las tiene que resolver la política. No puede la policía, o entendemos nosotros que no puede la policía actuar tan libremente, y es que fue así, s es que、mm. actuaron libremente y no hubo una orden, digamos, ¿no?, de reprimir a trabajadores.、Eh, y también en torno a eso, vamos a exigir el día de mañana que se investigue quién dio la orden y por qué dio esa orden, digamos. Eh, sabemos y entendemos que, que la intendenta no estaba en Moreno,、mm. estaba en Italia, pero hay responsabilidad política, es su i n s c r i t o digamos, donde no pueden pasar este tipo de cuestiones、eh, con trabajadores y trabajadoras que, aparte, te, te, te aclaro algo, si se lo decía a la policía, nosotros sabemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y dentro de las obligaciones en el convenio colectivo de trabajo que tenemos, están,、eh, hay un, un artículo muy claro. Que plantea que los trabajadores no podemos dañar ni equipamiento ni edificios públicos, porque nos cabería un sumario. d i g a m O sea, o s somos conscientes de qué hacemos y hasta dónde hacemos.、Eh, entonces digo, bueno, se da esta convocatoria que nosotros la hemos hecho más allá de que esa unidad, que en, en su mayoría fue r e p r i m i d o el día viernes, hacemos una convocatoria. A todas las organizaciones、eh, bueno, que, que luchan, que pelean por, por mejores condiciones para los trabajadores. Y, y, bueno, y realmente hemos tenido un apoyo enorme de parte de todas las organizaciones, inclusive Moreno por la Memoria, bueno, varias organizaciones que, que han repudiado esta, esta represión, ¿no es cierto?、Eh, además, pensaba Raúl. Además de, de, de saber ¿no? de derechos y obligaciones, han tenido siempre varias movilizaciones o concentraciones frente、eh, al municipio,、eh, y es la primera vez en este último tiempo, no no vamos s、eh, atrás, eh. que se han vivido este tipo de, rep de represión por el hecho de、eh, visibilizar este, este reclamo. Que, de hecho, a esta altura del año,、eh, sabemos que bueno, varios municipios aquí en la región están.、Eh, Pidiendo、eh, el bono navideño,、mm, tal cual, tal cual, porque es algo lógico. Ante、eh, y esto hay que decirlo, ante salarios que están muy por debajo de la línea de pobreza,、eh, casi cayendo en línea de indigencia. Hoy en Moreno, un、mm. salario promedio de 350 mil pesos, digamos, de, la, de, de, de, los, de los compañeros que,、eh, que por ahí están, a ver, ejemplo, salud. Salud, las enfermeras, no ganan más de 350 mil pesos.、Eh, y aparte, digo, también, digo, me parece a mí que es una forma de acallar a aquellos que eh, nos, eh, no nos callamos, digo, ¿no? digo, es que planteamos la situación. Digo, la verdad es que nosotros nos tomamos de este lugar: no protesten, no generen、eh, malestar, porque acá todo s tiene n que estar callado. s Y nos llama la atención, hablando de callados, Profundamente nos llama la atención que nuestro sindicato, nuestra seccional, no haya omitido palabra ni opinión en torno a la represión a trabajadores. Porque, más allá de que seamos oposición, digo、uh -huh. está claro que de debieron haber planteado mínimamente un comunicado de repudio y no lo han hecho. Está más que claro que la conducción de la Verde en Moreno está atada, es un apéndice del Ejecutivo、eh, local. Digamos, no, no, no, no solo no, no trabajan para, para los laburantes que los votaron, sino que encima ante hechos como estos de gravedad, porque la verdad que, vuelvo a insistir, no era necesario. Y、si、no había esa represión, 4 y 5, estábamos yendo no desde la actividad. No había necesidad.、Eh, pero ni siquiera han sacado un comunicado de república. a mí, por, por lo menos, me llama poderosamente la atención que dirigentes g r e n i a l e s Que se dicen dirigentes gremiales que conducen un sindicato, ni siquiera hayan dicho este, un comunicado, ni siquiera se han dicho un comunicado de, de julio.、Eh, pero bueno, así estamos también, ¿no? Digo,、mm. donde todo tiene que cerrar, donde no tenemos que tocar y decir que las escuelas con Axel Kisilov están exactamente igual. Ahora, si fuesen amarillos o de otra ideología política, claramente. Eh, sí, habría un ataque quizás o, o, o blanquear las situaciones. Bueno, hoy hay que brindar a Kisilov, hay、uh -huh. que brindar también、eh, el malestar de los trabajadores municipales、uh -huh. eh, y que no llegamos a fin de mes, pero no podemos decir nada porque no, no, si no le hacemos juego a la derecha. Entonces, la verdad que está todo tan raro、eh, y mucho más con、eh, un clima de violencia extrema como la que maneja. Eh, con la policía, este, Bullrich y Miley, es como que el, nosotros entendemos que、eh, tanto las organizaciones sindicales como、eh, los partidos、eh, como el PJ o, o no sé cómo se llamaron Frente a Todo,、no、s sé,、no. eh, deberían de diferenciarse. e d Bueno, lo del viernes no fue diferente、mm. a cualquier represión que hemos recibido、eh, de parte de Bullrich y Miley, claro. Claro, en, en ese sentido,、eh, Raúl, ¿nos querés contar bueno, qué, qué es lo que está previsto para, para mañana, la jornada de mañana? Mañana vamos a concentrar a las 9 y media en Plaza San Martín,、uh -huh. donde están invitadas todas las organizaciones este, clasistas, combativas este, y todo aquel compañero o compañera que quiera participar en repudio a la represión del viernes. De ahí marcharemos. A la municipalidad, donde posteriormente haremos una, una conferencia de prensa, que es muy de la actividad. Eh, claramente, eh, hay que decirlo, al igual que el viernes,、uh -huh. es una actividad donde vamos a plantear nuestro r e p u g i o de forma pacífica, Digo, porque no, no, no estamos buscando ningún tipo de inconveniente ni, ni confrontación. Sí entendemos que, que las cuestiones políticas lo debe resolver la política. Y correr a las fuerzas represivas del Estado. Claramente ese tiene que ser el panorama,、eh, pero hasta ahora, por lo menos, no, no viene siendo、eh, el diálogo la, la, la forma de trabajo de este gobierno. Ahora, por otro lado, también vamos a exigir investigación de quién dio la orden, de por qué se dio la orden,、eh, y por otro lado, también vamos a exigir que haya una mesa de diálogo. Entendemos que por ley tienen que juntarse con la burocracia sindical.、Mm. Ahora. Tiene que haber un canal de diálogo para que los trabajadores y trabajadoras municipales podamos、eh, generar ese tipo de, de reclamos y que sean escuchados. Porque, digamos, no en vano, no en vano somos agrupaciones que、eh, tenemos trabajadores y trabajadoras municipales y que obviamente tienen que también ser escuchados. Si no, esto no funciona y después tenemos diferentes.、Eh, a c c i o n e si no, bueno, están haciendo quilombo. Si no escuchas, no resolves, bueno, tiene que haber un canal de diálogo con, los, este, con las organizaciones que、eh, somos oposición a la Verde en Moreno. Sin duda,、eh, Raúl, desde acá eh, abrazamos eh, a las y los compañeros que fueron reprimidos, ¿sí? y bueno, y acompañamos ¿sí? este reclamo totalmente justo ante estos sueldos, decías vos bien, de, de, de miseria.、Eh, nada, desde acá, como siempre, los micrófonos están abiertos.、Eh, Bueno, para, para ustedes y para cualquiera de los trabajadores、eh, municipales. Raúl, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes, y gracias por el llamado y por、bueno. la atención que siempre nos no, no dan. No, por favor.、Eh, bueno, eh, seguramente espero que no suceda nada para que digo, volvamos a tener que comunicarnos, pero bueno, ya desearles a tu equipo y a todos los que le escuchan feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Igualmente a u s t e d s Gracias.